Durante 14 años, las amigas y amigos del Vahuen Hotel de Buenos Aires, que queda en la calle Callao 360 y Callao y Corrientes, gritaron eso, el Vahuen es de los trabajadores. Pero desde este diciembre de 2016, esa consigna se convirtió en una realidad. Hace un año habían logrado la media sanción de diputados para la expropiación que deja el hotel definitivamente en manos de los trabajadores. Y ahora el Senado lo transformó en ley. Fueron 14 años de trabajo, de persecuciones, de amenazas, de desalojos, de esa impotencia que te da tener razón y que no te la reconozcan. A ver, hubo muchos recursos. Cabeza, corazón, coraje, trabajo. La consigna del comienzo fue ocupar, resistir y producir. Y siguen en eso. Este programa es un homenaje y una recorrida, porque hoy sí, finalmente del Bauenés de los trabajadores, para que ellos, y de paso nosotros, sigamos haciendo juntos algo que a veces es tan difícil y que no es solo económico, ganarnos la vida. hay comunicadores, periodistas, escribas, locutores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 que aunque nosotros conseguimos reemplazar eh, buena parte de toda esa cañería todavía tenemos que seguir haciendo inversiones. Hoy de Simú es de Zibauen, celebrando que el hotel de los trabajadores finalmente quedó en manos de la cooperativa. Ahora sí, el Bauen es de los trabajadores y estamos recorriendo sus instalaciones, sus voces y sus historias.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 no adivinamos el futuro. Creamos el presente. Decimo. De Por el derecho a la rebeldía. Nuestros libros tienen orejas y corazón. La Vaca Editora. Escuchan y laten. www.lavaca.org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 El agua, la tierra, la amistad. Creemos en dioses que existen. Decimu Estamos en Decimu, el programa que se puede escuchar siempre en www.lavaca.org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 y eh, que no sabemos trabajar. estamos Hace 11 años que estamos trabajando. Estamos demostrando. ¿Qué más quieren que demostremos? En realidad, si hay algo seguro, es que ustedes saben trabajar. Porque <risa> los empresarios no están más y ustedes han podido... En enseña años levantar esto. adelante, ¿cómo seas En 11 años levantar esto. Ya que ellos lo dejaron, lo dejaron abandonado. Cuando nosotros vinimos estaba lleno de ratas. Bueno, todo el mundo ya sabe esa historia. Entonces, ¿qué pretenden ahora? Que ahora están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 que ahora sí es de los trabajadores, se logró después de 14 años que finalmente el hotel quede en manos de su cooperativa y estamos recorriéndolo como un homenaje a esa pelea que finalmente ellos ganaron y todos ganamos. Estamos hablando de una ayuda para evitar que trabajadores que llevaron adelante la, la posibilidad de que el hotel siga funcionando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 agarrar eh, coraje entre todos para salir o la cuestión es más individual no, grupal no, no, no grupal cosas, sí. todos dicen grupal todos tenemos la camiseta de Bauer sí, acá van a venir van a venir por todo y si sí, no, ¿eh? no viene por ninguno es así, porque acá salimos sí todo cuando tenemos que hacer una marcha es un compacto y tanto como la gente que no está alrededor, por eso nos decimos el Bauer es de todo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 Venía punto de encuentro Cuando sea grande Quiero trabajar en una revista Decir la verdad Con autonomía Con libertad Con información Con seriedad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 el Bowen es de los trabajadores Eso ya no es una consigna Sino que es un dato técnico Es una realidad Por eso estamos recordando este programa Con los amigos y las amigas del Bowen Hotel Pero antes de escuchar un tema de los Beatles Que nos estaban debiendo Te propongo que me acompañes Por esta recorrida alrededor del hotel Para conocerlo y para conocer vidas Desimú. Desimú. El Hotel Bawang, desde donde estamos transmitiendo este programa que en vez de Desimú hoy se llama Desi Bawang. Ya tiene dos generaciones de trabajadores gestionando el hotel, autogestionándolo. Ahora estoy con dos jóvenes, María y Mariela. María es la joven mamá de Mariela, <ríe> la otra joven, joven hija joven. de sí, María. <ríe> Todo lleno de, de juventud. Ahora eh, María, una pregunta. ¿Qué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 ...y sobre eso se va armando un menú... ...que se cambian todos los días. ¿Así que están todos invitados para venir a probar? Sí, no hay problema, vengan a comer que no se van a repetir. Este Decimú hoy es un Decibauen... ...y estoy en una de las habitaciones del Bauen... ...con Isabel Sequeira... ...¿cuál es tu rol, tu cargo dentro de la cooperativa del Bauen? Bueno, mi, mi rol es acá es de ama de llaves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 ...recorriendo sus instalaciones, sus historias... Y, ...y cada rincón de lo que fue una pelea de 14 años... ...para que los trabajadores puedan seguir ganándose la vida. Desimu hoy se llama Desibauen... ...y se transmite además desde el Bauen Hotel... ...y ahora vamos a estar con Federico Tonarelli... ...que es uno de los trabajadores del Bauen... ...además llegó a la presidencia de la cooperativa... ...y desde allí...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 Pobreros soy sin patrón que esta fiebre se haga ley Segundita. Las deudas que nos dejó no las quiso pagar Dios Y entre peñas y changas la moneda se juntó. Y nos mandaron patrullas queriendo desalojar y toditos nos quedamos varias noches a aguantar. La esperanza creció Como una florcita agreste Nuestro corazón se abrió Vuelvo la fábrica Vuelvo a creer Pobreroso y sin patrón Que esta fiebre se haga leer www.lavaca.org